Oh, no. No, es no. ¿Es con una ciudad de mejor una realización nacional. No quiere esto, no quiere, que la paz. Último show que de la semana. Y su vez, primer sholky palki de este primer y único junio de este primer y único 2006 Exacto De vuelta, volvemos a lo de siempre, cuando empieza a contar el día, sí Bueno, sí, no importa Así que arrancamos, sholky palki con nuestro invitado especial que tiene esta presentación Tecnófila, pueblo amante de las novedades de la querida Internet. Llega el espacio del licenciado en parafusio Web. Si no caza un soto lo que dice, visite www.nodoweb.com.ar y métase en sus micros. 411 8204 hotmailcom la dirección de correo electrónico y la página web es www punto .ar, donde pueden escuchar todos los programas de Yolkipalki y de este año. Ahora sí, Maxi, una barbaridad. La internet está llegando al muy lejos. Yorkypalky.com.ar es sí. impresionante. Cualquiera, increíblemente y seguramente estará haciendo vínculo por ahí a micros .no, ar eh, Claro, no, apenas el, el webmaster se, <ríe> se, se vive Sí. El microtecnófilo. De los jueves. Buenas noches. Buenas noches, más Sigo impresionado con esto de ser un hombre de los medios. Me siento el... así ah, Sí, sí, sí. ¿Me, me te sentís siento... poderoso? Me siento el Evaristo Monte de la tecnología. Así directamente. Estoy esperando que un momento u otro me llame Bill Gates para pedirme eh, dinero. amarillas o sea, sí, a... básicamente. Para cosas. preguntarme cuánto le cobro por no hablar mal de él. Ah, así, claro, sí, es sí, verdad. Sí, lo le tenés, lo... Vos lo tenés que llamar. Sí, verdad. Para, para decirle, mira, eh, se puede. Una pauta o... Microsoft. Windows apesta Exacto apesta la vista. Re ¿Reconocieron tus voces en el kiosco del barrio? Eh... puede ser que vos... <risa> <risa> el otro día estabas quedando por el diario y me pareció que... ¿Vos te Está en la radio. Mira, la otra vez entré al almacén y Habla me dió dijo... y Sí, sí, me... entré al almacén y el, y el almacenero me dijo, che, tengo un problema acá. ¿Me cambié la impresora? Vos que sabés de esto porque tu voz es irreconocible. Yo me di cuenta en <risa> la... su sí, Yo así. te saco, y... Sí, sí, sí. Y te algo. pidieron que le cambie la impresora. Y bueno, de... está bien, ¿saben? <risa> Sí, yo le di el Apunta teléfono al de una persona que conocía, que sabe hacer esas cosas. Yo no sé. Eso es un problema, eso es claro. un tema. La gente que si uno sabe de internet se cree que sabe de impresoras Exacto. o sabe de de, red, de, pla de... Sí, de placas de video <risa> y cosas así. <risa> y sí, hoy no la yo sí. quiero que eso. me enseñe ya. Basta y... de hablar de cuánto sabes, demostralo. Bueno, sí, en realidad estoy hablando de lo cuánto no sé. Ah, Cierto. Estoy delimitando todo lo que no sé, pero algo Por ahí se que empieza. algo que sé que digamos intento saber en estos días sobre esta cuestión de los MP3 que está ocurriendo actualmente. Oh, no. Ah, Uy, encima. qué es el MP3. El MP3. Año 1998 pasaba esto. No, dale. No, ¿Cómo ¿cómo el, eh, creo que mucho antes. No, bueno, creo pero char... el furor. Bueno, no, no testa, descalifiquemos creo. a nuestra audiencia. No, Por todos favor, saben perfectamente lo que es un MP3. Claro que sí. Así que vamos a, a actualizarnos un poco. La semana pasada, hoy, sin ir más lejos, hoy escuchamos una noticia en muchas radios de que a un chico le dieron 5 años por copiarse de eso y venderlo en dónde? cinco años en cinco Buenos años? aires acá argentina ah, le, encontraron una mentira. le encontraron una figura jurídica que no se la sí que no sí. se la pudieron encontrar a menem y a todo el mundo de cinco ¿no? le dieron cinco años ¿Qué y lo que va a la esposa sí. a la esposa le dieron dos años por cómplice sí. <ríe> es muy gracioso Sí, no creo que para ellos lo hicieron. No, no, Pero bueno, se debe estar os, Pero ¿sos? Eh, ¿sos? estamos hablando de gente que copiaba CDs. Copiaba CDs. Y no era exactamente que... lo mismo que bajar el MP3. No y Los vendía. El era más fácil de... Y y los vendía además, lucraba con eso. El... Merece ir en cana entonces. Es cierto, no tiene absolutamente nada que ir bien aclarado porque muchos medios lo dijeron como dijeron, qué barbaridad esto de la internet. <risa> y quedó ahí el comentario editorial de Magdalena Ruiz Giniazu. O como dice Bush, las Internets, las Internets. Bien. ¿Qué ocurrió? La semana Eso. pasada, sí. un grupo de chicos de entre 15 y 25 años Este escuchamos la noticia que este, estos chicos bajaban, compartían música por internet y los agarró la capif. Sí, que todavía dudamos. Bueno, o sea. a eso voy. O sea, nosotros dudamos, pero la audiencia no, Lisandro Machado. Ah, <risa> ¿Y qué pasó? ¿Era cierto? No lo sabemos ah, no La sabe cuestión es que la noticia corrió por en algunos mm. medios más que en otros. Sí. Que estos chicos fueron agarrados por la CAPIF que tienen que pagar alrededor de 15 mil pesos. Cada uno o por cada canción. Por cada, cada uno. cada uno. Por haber hecho copias ilegales, digamos, de... Perdón, por, por, por haber poner, permitido que suban. Por haber permitido que otros Baje. usuarios bajen su música que tenían en sus discos rígidos. La noticia, nosotros dudamos y dudamos por qué. Porque está llena de agujeros la misma información. No hemos escuchado más que otros algún que otro medio que tenía algunos intereses en cuestión sobre esto. Claro, no salió ningún padre. No salió ningún padre, ningún chico a decir. Es, empezó una cuestión de, de miedo y cosas así. Es, por ejemplo, no se dijo que esto era un arreglo extrajudicial. Exacto. eso es un dato importante muchos de estos chicos sí, que todo es, es verdad que según sí. nosotros suponiendo, sí, la sí. otra vez era decimos a todo el mundo que vos tenés que pagar 15 lucas no pagas nada pero vos te callas la boca exacto y todos estos discos de <risa> wea warner sí. y más sí, sí, sí. no lo pirate no eh, lo eh, compas Sí, ojo es la capiz es música argentina es decir claro, es, solo es, música es, argentina sí, es música. si vos te bajas un disco de Warner, pero Warner americana. No. La Capif que hace? Ni bola, nada, nada, ni bola. Pero ojo, que no es la gente que se bajaba, esta gente no se bajaba no. mucha música. La gente que lo compartía. La ponía a disposición Exacto. de otros usuarios para que los otros usuarios la bajen. La ponían en una carpetita que es de documentos compartidos, digamos, la de, típica, de archivos compartidos, claro. una cosa así. A, a través de los programas de P2P. P2P quiere decir eso de, de usuario a usuario. Y por ejemplo son el Emule, quizás uno de los más conocidos, en casa Sharbir y tantos otros. La noticia también decía que, bueno, que los agarraron a esta el, gente viejo por la red, el viejo y El viejoísimo Napster, que es este... Bueno. Ahora está pago Ahora está en problemas, en realidad. Sí, Lo que se decía, sí. estas búsquedas lo hicieron a través de los eh, de las redes casa y Sharbir, no Emule. Por supuesto, esto no es... y Sharbir comparten el no, son dos redes distintas. Según creo sí. Está bien. Sí, sí, sí. La, bueno, que tienen otra otra red, bueno, es otro programa que ya creo que habrá caído en desuso. Pero no cayeron la, sobre la red de Donkey, sobre el no cayeron sobre Sol. por supuesto tampoco lo dijeron. No, no menciones a Sol, Ese hay que mantenerlo en secreto. ¿Ah, sí? Sí. Porque si matan ese Bien. Se, se se acaba acaba sin música, bien, se acaba música, se bueno, de, de todos modos, no creo que la gente escuche este programa, así que lo podemos decir perfectamente. No, no, no, no saben después cómo escribirlo, eso es lo bueno. Está bien. se Sí, claro. SLSK.org. Y bueno. Y, y a su vez el método novedad. No hay novedades, ah, novedades Hay una pero, cuestión. O sea, es filosófico. Hay, ¿eh? Es una sí, cuestión. Sí, sí. Ponemos una, ponemos claro. una actitud <risa> Exacto, paños fríos Sí, lo que digamos A nivel novedad, para sí. que la gente no se asuste No se hagan problema Compartan la música vos te bu Busca música porque tenés un Tus archivitos en punto .mp3 No es archivo WMA Que es la, la extensión de Windows de audio No es los archivos .o OGG, que es Quizá muchísimo mejor que MP3. Porque no lo usa nadie. No lo usa nadie, pero va a tener su éxito. Yo, le y no. creo, yo creo que WMA sí. va a tener éxito. Puede ser no. también. El log el es muy bueno. Oc el es muy bueno. Si sí, vos pones todas tu, tus canciones, todo el disco completo en un punto zip, no te lo van a... Pero mostrar. es imposible, nadie va a hacer eso, Maxi, Porque además después no las puedes escuchar si lo metes todas dentro de un zip por un pero, fastidio pero te bajas el punto zip lo descomprimís lo pones en tu disco rígido y lo escuchas o sea, pero si vos lo querés tener para claro. compartir exacto que no, inutilizado no va a, no lo va a tener compartido en, en zips ¿puedes? comparta lo único que tienen que hacer es no compartir música nacional dejen bueno. la música nacional para la gente que eh, quiere ir en cana ustedes o no escuchar Interna... música nacional exacto ese es una solución a eso me está eso, llevando eso, eso, el capif che. exacto eso es otra cosa eh, otra el me fuerza a, a que yo no escuche más música nacional eso es una cuestión no escuchemos más a leon Gieco exacto no, más. Terminemos con León Hieco. Sí. Ese tipo que de, defiende causas justas ahora actualmente está diciendo, eh, no, ¿cómo? Bueno, los MP3 no, tienen que terminar con la piratería, es una ruridad, esto no nos van a dejar sin guita Te sale bien. Me sale bien. Fito Pais, mucho. Me video, pero okay. son muy muy igual que <risa> <de ella. risa> Pito es que también. Otro desgraciado. Está bien, no si es lo ven que... en la calle, pénle a Y Pito si lo, esos dos la se cara. la pasan haciendo recitales gratis, que empiecen sí. a cobrar por los recitales. Eh, bueno, y ahora están por en realidad cobran el P3. Por supuesto. Este. Me quiero otra, preguntar no, ser, otra cuestión. ¿no? Otra, ¿Otra no cuestión. Te deja, no te deja. Aparte a tener en cuenta. Sí. Si quieres bajarte un tema uh -huh. de música nacional, no no no, no no no no la única opción no son las redes P2P. Busca en cualquier navegador, en un Google, sí. en una un y, altavista, ¿y se encuentra, se encuentra. Si vos pones en el Google, sí. nombre el artista, file type, file type. Dos puntos, MP3, te va a todos Esos secretitos que son difíciles de recordarlo, ¿están ahí? Están en micros .com ar Exacto. Está el buscador de audio de la Altavista, un viejo buscador, sí. muchísimo más viejo oh, que Google, sí. que funciona perfecto a la hora de buscar audio. Y hay unos cuantos foros donde la gente sube sus archivos a un mega blog por ejemplo, que son sitios donde vos todos tus archivos los comprimís y los subís a estos servidores para que la gente se lo baje y los traiga quizá con un password en muchos foros suben todos sus archivos para que los ponen a disposición de la gente también podrás encontrar algunas direcciones en micros.now.com.ar excelente eh... ¿Y para a de... terminar sí bueno para terminar yo <risa> quería ese. ilustrar Digamos, ah, sí, esto. bien ilustre ilustre ilustrando dejalo. con el audio pintando ah. son con sonidos una sonidos. imagen sonora está creando una imagen sonora en el lienzo de de de ¿El de, de, tímpano, de letter, no. sí ¿eh? vamos a crear una ilustración que es un tema que yo indudablemente creo que va a ser uno de esos hits que que se, nacen en internet crecen en internet y generan en internet mueren en internet, <risa> sí, y mueren en internet pero <risa> pero todo el mundo es, como el de la ranita que, cómo se llama generan sus millones también no, de la ranita ¿cuál de la ranita para es el la afro que arrancó como un, un, un, un Ay, ah, eso es ringtone si sí, después Ah, pero ringtone. La... Ringtone. Rington. Bueno, pero fue evolucionando, evolucionando. Fue no, no pasa nada. yo lo que quiero que este hombre pone como hubo ya algunos cuantos, subieron sus MP3, y después el si sí, somos la actitud copyleft. Eso. <risa> <risa> <risa> software libre. bajen y después sacan un disco sobre copyright y cosas así. Pero bueno, hoy por hoy voy a con el, el... copyleft. ¿Eh? <risa> MC Lars. Un, r un rapero. Sí. Vamos a escuchar rap en Jolkipalki. Vamos a escuchar rap. El tema se llama Download This Song. Eso. Es decir, bajate, bajate... esta canción. Exacto. Bajate la de internet. Yo quisiera nombrarla. Eh, en mi, en micros.nove.com.ar van a encontrar el video subtitulado. que lo Muy interesante. ¿Lo de vos? No. Oh. Estaba ya en <risa> youtube.com que es excelente. Sí, que está lleno de gallegos. Está lleno de gallegos, y son excelente. Unos Por ejemplo, su estribillo dice, por ahí que no capta un poco inglés, hey señor de la disquera, eso, ¿qué problema tenés? ¿Seguís viviendo el catálogo de 1982? <risa> hey señor de la disquera, tu sistema no puede competir, es el nuevo modelo artista, transferencia de archivos completa. Es un nerd rapero. Es un nerd rapero. Genial. O digamos es un nerd que se puso a rapear, no sé qué también bien. lo hace, pero es un nerd. ¿Es blanco sí, bueno, o es negro? Es blanco Ah, me imaginé. Sí, Fálido, y, todo, y, obvio Y tiene un iPod Y tiene un iPod <ríe> Bueno, vamos a escucharlo entonces try to resist this paradigm shift The music revolution cannot be dismissed 1898, Iggy Pop CD What if I can get it from my sister for free? It's all about marketing, Clive Davis C If fans buy the shirt, then they get the MP3 Music was a product, now it is a service Major record labels, why are you trying to hurt us? They slap in my face like don't to our songs, Lars The sells the burners out of Burning City yard. The Warner, EMI Hear me clearly Universal music, take your circuitry They sue little kids downloading hit songs They think that makes sense when well, they know that it's wrong Hey, Mr. Record Man, the joke's on you Running your label like 1992 Hey, Mr. Record Man Your system can't compete. compete It's the new artist model FILE TRA career. If your style is unique and you practice what you preach, my threat and jello, but the things to teach. I've got G5 production, concept videos, touring with a laptop, rocking pack shows. The old school major deal, it makes no sense. Indenture servitude, the costs are too immense. The finger's in the dam, but the crack keeps on growing. Can't sell bottled water when it's freely flowing. Record sales slipping down percent. Increased download sales, you can't prevent. Satellite radio and video games, change the terrain, it will never be the same. Did you know in 10 years labels won't exist? Goodbye DVDs and compact discs. Hey, Mr. Record Man, what's wrong with you? Still living? Catalog from 1982. Hey, Mr. Record Man, system can't compete. compete. It's the new. Charged us for music for years, and now we're just trying to find a fair balance. I hate to say it, but welcome to the future. El asunto, ¿eh? Jodido. La única noticia del día la voz de Lisandro manchal Hola, ¿qué tal? Van a decir lo mismo que la canción. Ahora, ¿Qué? La canción acaba de terminar. Hola, ¿qué tal? <risa> <risa> hola quería, ¿qué tal? Quería que se note que el que decía no. hola, ¿qué tal, en la canción, era Lisandro Manchin, <risa> claro. que es el que le dio pie. Jodido. Oh, Sonoción de egos Ahora Ego. La, sí, no, Ahí sí, muchos. Ahora la Mona Lisa, además de ser un, habla. La, ah bien. Habla ¿Es esa la, la Mona noticia? Lisa, claro que habla. Sí, sí, desde Tokio nos llega la noticia a través de la agencia routers. Porque ahora ahora adelante vamos a hablar quiénes son las routers? Agencias. Routers, eh, le, le, oh. El aparato ese que te claro, permite hacer sí. internet en tu casa, router. A través del router llega nuestra noticia. Routers. Digo, digo. La Mona Lisa podrá siempre remitir a misterio, oh. pero ahora es posible oír cómo hubiese sonado su voz gracias a un experto japonés en acústica. El doctor Matsumi Suzuki, que se dedica a usar sus habilidades para ayudar en investigación. Pero de el criminales. nombre es Mina Matsumi. Bueno, pero ¿qué se llama? Bueno, está bien. Se sí, llama... sí. El... Bueno. Hay italianos que se llaman Andrea. Pone. Claro. Hay en americanos que se llaman Andrea Gassi. Te, acá tenemos un colega André. que se llama Jesús María. Mm. Eso. Bueno, la cuestión es que este hombre midió la cara y las manos del famoso retrato de Leonardo da Vinci y le y midió la... estimó su peso y ah. creó un modelo de un esqueleto. Bien. Un animatronic. Exacto. Y ahora canta. No solo gira los ojos cuando vos caminas, sino que ahora canta y te dice cosas. Mona Lisa te silba al pasar. Canción que decía así? Sí, no Pero ves. ahora tenemos la, la voz auténtica ¿La de la señora ¿La Mona Lisa. No. no. Habla en no japonés. En canción, ¿no? no, habla en italiano. Ah, claro, está bien. Sono Mona Lisa. La mia storia è volta dal mistero. Alcuni credono che io sia Maria Maddalena, altri y la Gioconda. Y es algo de la, la Macarena, de María Madre Leonardo da Vinci. Está hablando, quiere ir a ver, una ver... Mona Lisa y el quiere ir a ver el código de Da Vinci. María Magdalena y otro que se creen que soy la madre de Da Vinci. y creo ah, que creen que Pero soy yo. Pensé que, que decía que, que quería misterio. <ríe> yo pensé que quería ir a ver el código de Brownie, Vinci. en vez de Magdalena. Brown. Quería María ver a John Una vez que tuvimos eso, dice, eso. el "Señor, pudimos era? el esqueleto del animatrónico." hicieron eso? Sí. Pudimos crear una voz muy similar, la que escuchamos recién, a la de la persona retratada, dijo Suzuki en una entrevista en Tokio. Tenemos recreadas dijo voces. Suzuki. <risa> que debe ser verde. Tenemos recreadas sí, sí. voces de mucha gente famosa que han sido utilizadas para doblajes de películas, cuenta él desde su empresa. ¿Ah, sí? Ah, no, nosotros nos dedicamos a cagarle la vida a un montón de gente. <risa> nos hacemos pasar por otro. Por el que sea. <risa> hacen, te hacen el esqueleto y te copian la voz. Exacto. Básicamente no, no puedes dejar una foto. imposible. Sí, claro. Y sí. hay otro que te hace la, la careta. Lo tienen a Artaza, Cheruti, al <risa> sí. y gordito que estaba en el avión en el piloto. <risa> Madri, a Troyani. Y a Miguel cel no, no es, es mita, eh. ¿Cómo es mita, que no? Pero no es mita, Claro. Va, pero, sí. no, no es, <risa> pero no es un imitador claro. de voz. O sea, se caracteriza y juega un poco, viste. El timbre de cualquier voz es única, pero Suzuki dice haber... es una mentira, una patraña gigante. Exactamente, por eso Suzuki dice haber alcanzado, creer haber alcanzado un 90% de fidelidad en la recreación de la voz de la enigmática Mona Lisa. Pobre Mona, aún se la... oíla, se siente ultrajada. A ver. La única cosa que se puede decir con certeza es que soy la donna el Ay, que, que es falso, Ay, no, me, me perdí. No sé, pero sonaba ultrajado o no sonaba ultrajado? Sí, sonaba, sonaba ultrajadísima, pobrecita sí. es algo... Que la han vejado. Claro. Sí, claro. Que es algo que también... Pero puede... un ultraje también es un desfalco, un, una estafa también. O una... algo moral, es más moral. No, no. el ultraje es el traje que usaba Ultraman. Mira, mira quién que tenía sentido de lo <risas> hizo ruido y todo. Sí, y el ruido de Ultraman, no me acuerdo cuál era Ultraman, pero no importa. El, el grupo Ultra, también. Ultra, Ultraman. No, después hiciste los Thundercats no, y no, lo, lo transformaste a Hugo Ultraman. No, Microman. Ah, viste. De, pero no los Thundercats. Los Thundercats también. Thunder. Thunder. Thunder. Claro. Es lo mismo. Thunder. Claro, Thunder. Hay que hacerle la propaganda sí. a Thunder con los Thundercats. S Sonder, sonnder, Se y después, de... la... después se la presentamos. Me queda mal, no, no, no, no Sonder, sí, volei. El grupo también recreó la propia voz de Leonardo en un timing perfecto para coincidir con el estreno del Código de Vinci. "Cauma decía Leonardo. Sí, quiero... No, era serio él. Claro. Acá está el audio de Leonardo. "Sono Leonardo, oh, la Leonardo. Tiene reverb Da Vinci. ¿Tiene el, el, el E non me ne separerò finché vivo. Nel suo sorriso ho i un significato małe i małe italiano małe i małe i małe i małe i małe i małe ¿Qué dijo? ¿Cómo, cómo la arruina todo a alguien cuando dice teóricamente en serio? Sí, ¿no? <risa> <¿Sos> teóricamente. No, <risa> pero, pero que esta noticia no hay que darle tampoco muchísimo crédito. Por más que me ha ido un router. Yo le creo. Yo, yo lo vi. Yo, yo escuché y si a la Mona era, Lisa. Ahora y solo fue si no estoy... una animación vos veías la Mona Lisa abría la boca. Ah, <risa> sí, también. Sí, había un videíto. Qué maravilla. La ciencia, ¿ves lo que es la tecnología, Maxi Falcone? Que Internet 2.0. Eso, loco. <risa> en el caso de la Mona Lisa la... Es que está lejos del micrófono te... claro, desesperado, inclinado, desesperado inclinado. en el caso de la Mona Lisa la parte anterior de su cara es un poco ancha y su pera es puntiaguda por lo menos eso es lo que pude yo entender de lo que estaba escrito en inglés <risa> Está pero... su pera es puntiaguda claro, y la parte anterior sí, es no. ancha ¿pera lo decía en sentido de fruta? o no, bueno, de... ¿cómo supiste distinguir? Qué... decía chin. <risa> ah, muy bien, muy bien. lo primero significa lo de la parte anterior que tenía una no, no. voz relativamente bajita sí. y lo de la pera angosta supuestamente la inclina a tener una un timbre medio tono así decía un, un pitch medium pitch medium <risa> como que no es ni muy chillona ni muy grave está bien le pusieron una voz estándar de cualquier persona La primera italiana Guerra. que se cruzaron la exacto, grabaron exacto la vieron parecida la vistieron más o menos y dijeron a ver habla Sí, suena la mona Lisa. Bueno, y ahora nos ponemos serios porque cortamos un segundo. ¿Qué? Da Vinci Sí dejó un mensaje grabado en el contestador. Eh, le, digo, le digo una cosita sola nomás. Este, lo último y lo más bajo que pudo haber hecho en su vida es haberme invitado a mí. ¿Estás? Se enojó Da Vinci. Está cortito. Se, se cortó. ¿Cómo? no Era así. Ahora se hablaba en argentino. Sí, sí, sí. Y además hablaba desde un radio taxi. Bueno, pero Da Vinci hoy día con toda la tecnología que inventó... No me imiten la voz. Pecho y Un móvil pero estaba enojado porque lo o claro. no estaba enojado porque lo imitaba. vamos al acto a la acción no nos preocupemos por la voz y tantos problemas nos están trayendo y los idiomas tampoco y los idiomas exacto o vos los deta Esa, son sí, detalles son detalles, detalles sí. intrascendentes los científicos buscaron una mujer italiana para dar la entonación necesaria a la voz porque iban a elegir una japonesa claro tal, si pero incluso... luego tuvimos que pensar que le íbamos a decir a hacer decir Fijo Suzuki. Intentamos hacerla hablar en japonés, pero no encajaba con su imagen. No. No, no, no, no. Sí. Magdalena. Madalena. Sí. Matalena, madre. No, sí. El anime tampoco encaja, Se No, hay un hablando en ese japonés tampoco encaja. Ojo, si no prestas atención, el japonés y el italiano eh. tienen una onda, es verdad. Sí. El, y hay una pare... Por algunos segundos te lo puedes llegar a creer. Suzuki Manjanon. Y fíjate qué genial nuestra producción que consiguió ya, eh. en vivo, un móvil, con el instigador de estas imitaciones, el ponja más chileno del mundo, que <risa> está pidiendo perdón. Están parecidos, no, están cerca. Eh, ahora estás enterando que parece que le incomodó un poco, lo inquietó, o le no sentir del todo bien. ¿Vos le podrías pedir disculpas o crees que no es necesario porque no fue tu intención? Es que son, ocurren dos cosas y ahí entra en un tema filosófico. Yo no soy psicólogo, no soy sociólogo, yo soy actor. La, la, la imitación. Yo la estaba preparando de antes y obviamente en el plano personal no puedo ser tan, tan orgulloso y decir que no, que no le que darle culpa. Si sí, lo molestó obviamente es un ser humano ¿no? y se merece que yo Bien. le diga que, lo, que ¿no? lo siento, ¿no? lo lamento y lo admiro mucho. Un admirador de Da Vinci en el fondo era el... el... ¿Quién? El, el italiano, italiano este no japonés chileno. Este? hablaba el del radio taxi, que se había ofendido antes. Pobre Elisandro, no puede traer audios españoles porque lo retan y bueno, tiene si que traer... todo audio español Yo hubiera estado contento no, dije, español. no trajo un solo audio español. Trajo uno chileno, uno argentino y el resto en italiano. Cuánto, cuánta fuerza. Hasta el Sí, señor. Yo me, yo me parecía creíble, ¿eh? Está, está bien, es creíble. Yo me la creo. Sí. ¿Listo? Y lo dijo Reuters Lo dijo Reuters, sí, Reuters tiene razón El especial de la semana Cerramos con Desmond Decker Como toda la semana Pobre Desmond Decker Murió la semanita pasada Kerry, go, bring home Y después King of K, El rey del ska En Jockey Park Sería mucho que el grupo de los ocho sean 10 así pueden organizar sí. también un fútbol 5. Yo Party lindas ideas para un mañana mejor. Si hon, شو دي بال기고, no, no, no. trabaja Hallie Berry, la cuatro estrenos de cine ah, pará, esta no semana dice. cuatro estrenos que no vamos a ir a ver pero que escuchamos <risa> despacito ya claro boludo no acerques el parlante <risa> al micrófono ahí sí acopla Bueno, ahora no, no es un auricular Billy. eso déjalo ahí <risa> si no escucho y bueno ahora ahora, ahora, ahora vamos a la cabecita el, para el allá método. cuando escuchamos no hay método. Vale, vamos a escuchar el básico. primer estreno There is a mysterious ritual. Mm. Adivinen quién es el que habla ahí Ian McKellen, No Da Vinci Es negro, no, no es Da Vinci tampoco eh, El que iba a tener un programa de radio buenísimo A qué negro lo ponen hablando claro en todas las películas La de los pingüinos, Pinti y los pingüinos Eso, Pinti y los pingüinos sí. No, no se llama Pinti, los pingüinos Los, pingüinos, los pingüinos. No, no programa de Pinti Pinti, los pingüinos Sí, antes de Le robó a los pintines ¿No? Que era los pingüinos emperadores Claro, bueno, este es el, Un documental que... La pegó en todos lados sí. Un documental de Francia que... Yo la vi la, la cola y me pegó parece, Sí, parece muy interesante No sé, debe ser una basura, pero... Es para mayapearla con la película de Disney De los perros que se pierden en la Antártida Y claro. se comen los pingüinos que se pierden en la Antártida Exacto Sí, Morgan Freeman hace la locución porque esto es una película oculta porque obviamente los pingüinos no hablan con Víctor Hugo Morales y Víctor Hugo Morales hace la el, versión el de el argentina. argentina. No mentira, me estás jodiendo. No, sería genial. Ah. sería muy creíble. Claro, sí. sí pero el pingüino Víctor Hugo y esta película. No sé quién es. Barrilete el clase. Se llama La Marcha de los Pingüinos. Película francesa. Eh, el título en inglés está muy mucho muy con más copado. ¿Qué ¿Qué tiene es? que ver con ¿Cómo el, se llama? La marcha del emperador, porque el pingüino sí. el emperador, o sea, ¿por qué mierda no le ponen el... Pero porque en francés no, se llama la marcha de los pingüinos. Pingüinito tiene que decir. Eso, tiene que decir pingüino, loco. No eh, ¿Pingüino? Eh, ¿cómo es pingüino. Pingüino emperador, eh, eh, loco. Aparte estamos en un no periodo K. Claro, no importa cuál es el, la raza de pingüino, lo que importa son todos somos todos pingüinos. Sin distinción de... Queremos un bar. Tenemos un bar. El ruido de pingüino. No, no sé cómo son los ruidos de los pingüinos. No hacen ruido los pingüinos. ¿Vos veías a Batman? Así es. verdad. es así. Ah, es verdad. El otro día estaban pasando... Perdón, me vi un cachito para el costado. estaban pasando... Particularmente te perdono. Estaban pasando en Animal Plan, en alguno de esos canales. Un lugar con... Un, un documental una especie de informe especial con toda la gente que hacía voces de animales en, en dibujos animados y un montón de cosas y había uno claro estaba la mina que hacía el pato no, no era el tipo un viejo o, bueno no, entonces era otro pato y, y, y hablaba alguien y decía no sí me mandaron a que investigue a ver qué ruido hacían los canguros y dice Que y lo, y lo agarró el, el cuidador ahí de los canguros le dice, pero mirá que los canguros no hacen ruido. Se quedó el tipo toda una semana tratando de sacar un ruido que hacen los canguros. Le, le pe, le pegaba y a los se canguros. lo tuvo que inventar y se lo inventó. Y el ruido estandarizado ahora de los canguros, un ruido que no existe, que se lo inventó un tipo. Igual que el, el Porque no, no, no, existe, red, no y el hace tira, ruido los canguros. El tiranosaurio rey para Spielberg una mezcla de delfín un ventilador roto y, león, y no el, tenía el pluma. Cubano. Y no, no le puso pluma, no se la bancó. No. Ahora no, no. queda ridículo ese tiranosaurio ¿Y el de canguro qué dibujito era? ¿Rock o Modern Life? ¿De qué dibujito No, no sé, canguro? no, de la década del 50, 60 ahora sido Bueno, vamos con el segundo ¿Para estreno ¿Para, para, para, Basta de canguro ¿Para, ¿Para por qué quieren ser puros los canguros siempre y nunca funcionan? <risa> películas sobre canguros eh? No le piensa. pasa muy la nacional No, no. Segundo estreno. nunca se cuestionan si lo están o no ¿Ah, no? No, ¿qué dijo? que hacer? nacional tiene culos Felicidades. Sí. Estoy ayudando. 27. Increíble. Así es. Creció a la sombra de un genio. Oh, tienes que espabilar. Yo a tu edad he escrito padre. mi mejor trabajo, Papá. pero el se desvaneció. Papá, ¿qué haces aquí fuera? Pensar. Hace mucho. tiempo abajo en la traje traje de la plaza. De, hay que repasar <risa> el trabajo no. de eh, Winnie no the esa. Arriba. Esa es la voz de Willy the ah. cuando habla en español y si se estoy ve estoy el ano de Winnie. No, bueno, no creo que no. El método. ¿Un espatro pasa veces veces por 27 años? Sí, no, ñapá. Hermano. El el método. Método bueno, los periódicos del mundo van a querer hablar ¿El con método? la persona. Y que actúa a la igual. par de Jack por Gillengal. Creo que su ¿What? mente dejara de funcionar ¿Sí? sin más. El, uno de los de los cowboy gays. Yo lo haría algo así. Esperas encontrar algo ahí arriba y puedas Con el nombre de tu padre. Eso. Brandon Forester. <ríe> no. Crees que soy como papá Sí, creo que tienes menos talento. También tienes. Es muy dramática esta película. Jodida. No, no sé si no. Shakespeare in Love. No, no es Shakespeare in Love. Pero, no, no Pero el plan perfecto. Escucha, ahí te dice quién está. Basada en la novela ganadora del premio Pulitzer. Estás muy guapa. Pulitzer, dice. No me queda después, después del Pulitzer la lo que viene. Estás muy Oscar guapa. Y Ey, con esa Pablo. línea ganó ¿Y el premio. No le importante Y el ganador de un Oscar, Anthony Hopkins. Claro, el viejo hace Anthony Hopkins. El papá de. ¿Qué es la película de, la de, la vida de Hopkins? No, no era. La sombra de la sombra, la sombra de la silla de ruedas. No. No Stephen Anthony Hopkins. Hace de Está vivo El ese. papá, sí. And más vivo que el Queen, de la silla. Queen era el que se murió. No, no pero... ese es Freddie Mercury, no Queen. <risa> bueno, pero yo les digo así. <risa> bueno, <risa> la, la digo, prueba. Le digo la Susana. La, la prueba se llama. Y Ay, es Will nah. el Patro tratando de parecerse a su papá, que era un genio, y ella vivía a la sombra de su padre, obviamente. Vamos con el tercer estreno. Este es una basura. Ay, y lo el que pasó. Es el anterior. Y ¿no? este ah. también. Pero yo la vida de un de, percusionista. De, de, de, que día, un... Recién nacido, ya hablamos de eso. Yo me quiero así con la papa, tuc -tuc Viene, viene a comprar recién nacido, la señora. ¿Sí? Angelina Jolie Brad Pitt. Y suena un tango inmundo argentino. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Sea. Debe ser uruguaya entonces. Claro. coproducción ¿Me está tratando decir de decir de que lo adopten? Asesination tango. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No. Tienen que, que verla, tienen que verla. El precio también varía según el color del niño. Acá no me muevas, ¿eh? ¿Eh? Arreglate sola. Te pasaste la raya con un niño tiene no Arreglate sola eso cuando fito Pai le decía las canciones le decía canción fea Arreglate sola así quedaban y no Nord, <risa> nordeste de la película Ah, una de esas de, vale eh, la pena ver de juan solana Sí, juan solana <risa> el hijo de pino solana el arbusto solana <risa> No, no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. ¿Quién es Juan Solana? Es, es Pino Solana, el hijo, no, Solana. el sobrino. Se vi en la capital recién. Yo vi una foto de Pino Solana en el weblog de esta gente y asumí que Juan Solana no. era Pino Solana, que no, ahora no, se el, le ocurre más Juan Solana. Peli, el primer metraje de Juan Solana. ¿Quién es Juan Solana? Eh, primo, el hijo. Primo. Bueno, vean, no sé. a, vean Grey's Anatomy una de Sony no está mal es una <risa> coproducción no, no eso sí. es una coproducción de Argentina España y Francia en donde España y Francia obviamente son los que ponen la plata y Argentina acaban a filmar al chaco de y todos esos lugares donde no no pagan a nadie, no pagan a nadie. después cuelgan el, la cola la cuelgan en YouTube exacto <risa> así que en y suma listo. se la plata de otros gobiernos por lo exacto. menos esta vez bueno vamos con el último estreno Grace Anatomy en Sony sí tenía un tipo le había llegado con tonterías vuestro padre se ha alargado con la torre de su secretaria sueca y se ha ido a Suecia Se fue con la secretaria suecia qué tío qué esto habla de béisbol no quiero hablar de béisbol Habías sido mi ídolo pero creo que eres un hombre acabas de colgar el inodoro sí porque el tipo trabaja en la radio entonces cuando le habla alguien que no le gusta lo que dice le aprieta botón de inodoro y le cuelga mete un cassette yo lo vi siempre en las películas es un casillo suenan que los te inodos Bueno, pero, pero es más nueva oh, o sea, Ya, esa no, tiene no botones. <risas> Por un lado sé que es demasiado pronto Y no está bien Es Kevin Costner es el que está hablando El degeneradito este que le toca la cola a la a la del hotel cuando tuvo un juicio hace poco no, no, no, no, por tocarle el coche se quiso en la noche de bodas en la noche de bodas. yo no le puedo hacer Pero fue... Anatomy, una de una palmadita me una palmadita amistosa seguramente fue bueno Eh, entra el quirófano a un tipo y tiene una, una, una bomba que no le explotó. Entonces se dan cuenta, entonces están todos tensionados porque lo tienen que operar y salvar al tipo pero la bomba no explotó todavía y puede explotar y eh, puede ser. Esa, esa serie es la versión aburrida de, de, de cosas, de Scraps. Claro. No es aburrida, ojalá. La, la, la versión no graciosa. Sí. Tampoco tiene. No, no le robaron para nada la, no, el principio, el nada. final. Para, para nada. nada. Cuando habla ah, Cuando no, habla ella super, contando bro. de la vida en el hospital. Para Ni nada. medio de robo. Pero tiene otro, otro tono, viste. Bueno, vamos ya con una noticia de música y después, Billy, con el tiempo que le <risa> quede. Nah, está bien. Tengo noticias de su banda favorita, se los digo por una patita de jabalí. Noticias de música en yolki el... -qu Pasos al baño y quedan los artistas. La legendaria banda escocesa Jesus and Mary Chain reeditará cinco de sus clásicos discos el próximo 11 de julio. Las placas elegidas para el proceso de remasterización cubren desde el año 1985 hasta el 94 y son Psycho Candy, Darklands, Automatic, Honey's Dead y Stones and the Throne. Los discos serán editados por Reino Records e incluirán un DVD extra con tres videoclips de cada una de las épocas. Escuchamos a the Jesus and Mary Chain haciendo jazz Like de Honey. I'm ¿Dónde está su hijo en este momento? Sholky Palky promueve el feedback con sus oyentes La música que escucha Billy La música que escucha Billy Yo no la escucho This is a Flip Mode Squad Jim Carrey collabo. Now what? Quería escuchar esto, no escucha. O sea, me callaría la boca. ¿Cuándo ¿Y? rap? Hoy? Sí, volvió el rap. Jim Carrey, Ambusta Rhyme. Siempre Basta a alguien se le pega un negro. Vas a América, caminas un rato, se te pega un negro. Que no, te no, pasas por una discográfica te quieres grabar algo se te pega y te ponen un negro, <risa> un negro al lado. Es cierto. Da para el video. Tan bueno, hay muchos febrosos Se ve bien en video y queda <risa> bien. al lado del blanco pero, claro si blanco te en ponen... eh, sí. vivimos en época de alto contraste pobreza riqueza negro y blanco gracias Benetón claro, por sí. la herencia de mi esa pero Benetón eh, venía más era más pero pro, claro. policromía era casi 256 salía láser, colores salía láser más de tres o sea. colores no tenés sí, sí, sí. son Benetton. tres ¿viví vivís en tu mundo RGB nomás. hay más hay matices hay pantones chineo rey blanco y negro el reto son toda mezcla yo sé más de la cumbia magenta cian y otras también. bueno jim carey o turismo carey para nuestra audiencia jim carey un grande no empezó bien le dicen sin carey Como a Mariah, como a <risa> mirar la página como si hubiera algo. ¿no? Sí, eh, está gordo ahí en esa foto, por favor. bueno, shape para los tu, Tuvo un padre que se llamaba Percy y empezó bien. Padre tenía plata, tenía una, bien, una familia acomodada. una como, cuna que, de oro, eso. una familia, la comoda en un barrio lindo, la ponen. Y, La y ahí ponen y la ponen familia. y ahí tienen a Jim Curry. Eh, después se le complicó todo, le echaron al padre y tuvo que tener el pasado trágico y triste que lo hace un gran comediante. Vender la cama. <risa> <risa> Excelente. <risa> y además, canta canciones por, por eso, nah, vamos a escuchar. ¿Cómo el mito de que el cómico tiene que tener obligadamente un pasado trágico No, nah, pero, pero después lo hablamos. Escuchamos... <risa> casi, es. lo, porque quiero escuchar entero Cubampite, que dura dos minutos, el tema de la máscara. Tiene tiempo. Sí, hay hay sí, tiempo. Así, si vos, sí. Mirá la hora primero. Pero Dale, vale. Dale. <risa> es cortito. Sí, señor. Los... it's party time, time. Kiss me, baby. I love it. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick cheeky, boom, chick cheeky, boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. The craze of my native streak. When I'm about to dance, everything goes chick-chiggy boom chick boom. I am Eddie Donat. The send you said singing how they swing with a pedo. It's very nice. It's so well a fight. And when the Ay, es la Esta escena que él empieza a bailar así enfrente de los policías, ¿no? Eh, claro. Y las balas. Yo soy más decente y sí, traigo tarde. así que ya decente, cosa que, que más o menos no puede encontrar en casa. ¿Entendés? no me voy a esa cosa bajatela, no, yo te, te digo cosas que pueden pasar Cuando recién conocíamos acá día Claro, ahí está, eso quería hacer referencia Nada más Cuando Después... bueno, recién salía del mundo de la pornografía Exacto <risa> qué tiene de malo No te rías, no, qué tiene de malo <risa> Nada, nada Al y el revés, revés. <risa> genial Claro, se lo tiene de malo que haya salido del mundo Tiene la escalada de la pornografía ¿eh? Las están muy separadas Me las tetas muy separada Un ¿no? comentario que no lo he escuchado jamás. Pero, pero está bueno. Tiene como mucho. que miran para No, tiene ah, mucho esternón. Mucho esternón. Tiene un gran esternón. Y... Eso es un problema, Billy. Espalda no, ancha, Billy. No, la esternón amplio. A lo mejor la viste en un. Justo momento venía con mucho viento en contra. Lo importante, bueno, es eh, linda película, es eh, graciosa, la segunda parte apesta, como todo Jim Carece es bueno en una primera parte y después se va, después del sexto tonto y retonto que es malísima y así, así, ya está. Buah. Entonces escuché un tema que es lo único que tiene bueno la película que de cover guy que también película que pueden ver canal 5 en algún verano la prefiero antes que la máscara el muchacho no, cable, el no la máscara es mejor pero lo bueno que tiene de sí. el tema que canta y es re simpático tiene la red hace como un karaoke claro en medio de una un, con una amiga una sí, fiesta con se pone que y está bueno lo, los comentarios toda la, todo es un tema muy pasional loco. Bueno. This song is performed by Jefferson Airplane in a little rockumentary called Give Me Shelter about the Rolling Stones and their nightmare at Altamont. That night, the Oakland chapter of the Hells Angels had their way. Tonight, it's my turn. When the truth is out. Que los novios cumplan tanto como los chongos Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene, esto fue Sholki Palki. No la estamos semana? los viernes nosotros. No estamos los viernes, nosotros. Todos los programas los pueden decir orgulloso Escúchenos de lunes a viernes. Menos claro. los imbéciles de Jolki Palki. De lunes a jueves. ¿Qué es de lunes a jueves? ¿Los vagos y los.? No sé quién más el programa Cada Pasa a universitario Nosotros mañana no, no nos vamos para no. el pueblo, che. Eso. No tenemos que ir esta noche, nos vamos también para Nos la vamos a la, la peña. A la peña y todas esas cosas acá, <risa> y acá y nos vamos a Zavalla. <risa> vamos todos para la Zavalla en el Metropolitano. <risa> <risa> ah, los, tres, los tres tipos de campo que escuchaban Jackie están ofendidos y van a venir. Ahora, antes antes de, de pasar camino hasta la manca le queda acá. <risa> Pasan y nos cagan a trompadas. <risa> Vamos con lo que estuvimos presentando esta semana El nuevo disco de Frank Black Fast Man Raider Man es el disco Kiss My Ring, besa mi anillo Hasta la semana que viene, esto fue Jolky Chau chau Chau Go tell on the mountains If you think I'm mistaken Bathe him in a fountain With the accountants. I'll kiss my wings I am the greatest. I'll kiss my wings Now let it linger I'll kiss my wings el besito de las buenas noches